Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien. Pamela, a ver, ¿qué nos podés contar de, esta, de este proyecto para subir las tasas municipales? Eh, bueno, eh, primero o sea, se realizó una actualización de los costos eh, de la prestación de los servicios a junio del 2022, ahora el mes pasado, y el costo se incrementó en proporciones importantes. Para limitar el incremento en las tasas, se presentó un proyecto que pone topes. En realidad es un tope general del 14% y se modificó el beneficio al buen contribuyente de un 5 a un 8 para que el impacto en el contribuyente que paga en términos de las tasas sea menor. O sea, va a impactar en el 10% o menos en la boleta total. Ah, bien, así que aquel vecino o vecina que tenga las tasas al día se va a beneficiar casi con un 10%. Eh, claro, el impacto, o sea, el subsidio es mucho mayor y mm. el impacto en el aumento va a ser de menos del 10%, de un 10% eh, como máximo. Ah, bien, bien, bien, lo, lo había explicado mal yo entonces, bien. Eh, eh, Pamela, y cuando decís que en el arranque decías que se actualizaron la, la, los costos para prestar los servicios, sí. eh, ¿en qué porcentaje? Ah, eh... Es variable, nosotros tenemos una estructura de costos aprobada en, el año pasado con la tarifaria, nosotros actualizamos en base a eso y de acuerdo al servicio varía el porcentaje. Va de un 24, el que menos impacto tuvo, a un 43% el mayor. Bien, Y ¿me podés dar algún detalle de eso? Digo, ¿cuál fue el servicio que el... está en el 43? En el que está en el 43 es eh, servicios sanitarios y barrido. Ah, bien. Eh, ¿Y los otros? A ver. Y los otros, por ejemplo, riego eh, que depende de la licitación, o mm. sea que es el costo más importante, eh, un 24%, pero siempre depende, por ejemplo, cuando se hace una licitación, depende de la fecha en que se hizo, va a ser el impacto que tenga. Mm. Entonces, en este momento, a junio del año pasado, que ya tiene varios meses, entiendo, la licitación, es el 24%. Ah, bien. Así que riego es el que menos... Eh, el que el... menos impacto tuvo. O sea que, que menos... la calle de, de tierra es, eh, aumentaría menos. Bien. Eh, Pamela, ¿cómo va a funcionar esto de los subsidios? ¿Esto va a ser de acá hasta cuándo? ¿Cómo va a ser? Mira, el, el tema de los costos en este contexto es muy complicado decir hasta cuándo. Mm. Eh, La, la decisión del intendente fue no trasladar o trasladar lo menos que se pueda al vecino el costo, y bueno, nosotros eh, tratamos de, de pensar algo en poder beneficiar sobre todo, a, o, sea, no tras, o sea, no trasladar todo a ninguno, o sea, por eso el tope del 14% general para todos, y tratar de ver la forma de beneficiar al que paga, que por ahí es un reclamo que está y, y que... Está bueno, o sea, poder reconocer al contribuyente cumplidor y poder incentivar al que no lo es que a, poder, a que cumpla en, en términos. Claro. Bien, pero digo, y ¿hasta cuándo? Digo, ¿hay, hay, ¿Se han puesto un plazo o, o no, en el proyecto no, no, o no? El proyecto no, no tiene plazo ah. y se va a tener que ver eh, periódicamente, volver a hacer recálculo de los costos y volver a ver la situación económica y hasta dónde se puede trasladar. Ah. O sea, la decisión hoy fue trasladar lo menos que se pueda mm. y bueno, y llegamos a esos números que son... Bien, bueno, de, del 14%. Del, 14, del 14% general, sí. buen contribuyente, va a tener un impacto del 10% en la boleta. Bien, ¿y qué esfuerzo financiero significa para la Municipalidad de Santa Rosa y, esto? O sea, también es, va a ser variable, eh, a grosso modo los números mm. de de lo que estimamos de julio va a superar los 10 millones mensuales. Que hay que tener en cuenta también que el agua eh, no impacta en forma inmediata. O sea, probablemente, o sea, el vecino cuando reciba las tasas ahora que vencen en agosto va a haber reflejado bastante menos del 10% en la boleta. Va a ser un, aproximadamente un 6, un 7% de acuerdo a, a la composición de los costos, de los servicios de la boleta. Bien. Eh, te hago una consulta, porque en otras oportunidades, en otras gestiones, hubo alguna polémica con el tema del aumento, si se podía hacer, eh, digo, el, el proyecto dice que va a ser a partir del primero de julio, digo, si, si es retroactivo no, no, o no. No, el aumento no. A ver, la municipalidad sí. tiene facultad, o sea, en realidad por ordenanza, sí. nosotros tenemos que eh, respetar la estructura de costos y el, el, el Ejecutivo es el que fija la tarifa. O sea, nosotros para aumentar la tarifa no necesitamos la, el proyecto del Consejo. El primero de julio sale la resolución actualizando los costos, el, actualizando las tarifas con los costos vigentes. Y se envía un proyecto al Consejo para poner el subsidio y no trasladar esos costos. Que en realidad el... El municipio tiene facultad de trasladar... En, o sea, el proyecto se presenta primero para modificar, o sea, para eh, limitar el aumento y hacer diferenciado el aumento entre el, que, entre el buen contribuyente y el que no cumple. Bien. Bien. Ah, Porque el proyecto es para eso. El proyecto eh, eh, es eh, para eh, subsidiar, eh, o sea, va a cambiar la forma. O sea, nosotros desde el Ejecutivo eh, sí. se podría ver directamente actualizado costos y tomado la decisión de no trasladar la totalidad. Sí. Nosotros cambiamos la forma totalmente, primero para ver la manera, o sea, buscar la manera de eh, beneficiar al buen contribuyente, entonces de esta manera nosotros aumentando el beneficio al buen contribuyente logramos que impacte menos el aumento sí, sí, en el buen claro. contribuyente. Sí. Para esto sí necesitamos una ordenanza mm. y, vamos, y cambiamos la forma. En lugar de no trasladar el monto total, el vecino en la boleta va a ver el costo total de la tasa menos lo que se le descuenta por esta ordenanza. Bien, bien, bien. Bien, bien, para eso se necesita una ordenanza. Eh, para esto se necesita una ordenanza, sí. Bien, si no, si no fuera así, con la resolución del 1 de julio, eh, directamente ya hubiese impactado en, en la, claro, la factura. Claro, igual, ah, claro, igual, la decisión del intendente fue trasladar lo menos posible a, o sea, al vecino no, no está, o sea, la decisión es esta, trasladar hasta un 14% general y un 10% eh, a buen contribuyente, Nosotros ideamos esta forma para poder diferenciar y beneficiar a buen contribuyente. La, en la reunión con el Intendente dijo, o sea, se traslada lo menos posible porque la situación está complicada claro. para todos. Sí, sí, más vale. Eh, el padrón de buen contribuyente, ¿cuántos vecinos y vecinas lo integran? Mira, que un, le liquidamos el descuento y que lo utilizan es aproximadamente el 40%. El 40%... Lo que los... no quiere decir que el otro 60% sea un mal contribuyente. Hay un 20%, un poco más del 20%, que son buenos contribuyentes, pero que no pagan todos los meses en tiempo y forma. Probablemente, o sea, a lo mejor viene y paga dos o tres meses juntos, que también son buenos contribuyentes, pero no usan el beneficio del buen contribuyente. Claro, sí, sí, se, se entiende, o sea, se comprende. O pero no... Sí, sí. sí. Eh, o sea, el 40% son, utilizan el beneficio. Bien, bien, bien. O sea que... ¿Y, y, de, y ese 40% ¿cuánto, cuántos frentistas son o cuántos vecinos y vecinas son, más o menos? Y un 20.000, un poquito más. 20.000, en números de, sí. de, de vecinos sí, y vecinos. Y un poquito más ahí, pero... 20, 20, entre 20 y 21.000. Bien. Eh, eh, Pamela, y te consulto, eh, ¿se ha ido incrementando a partir de la salida de la pandemia y de la recuperación económica que hubo en el último tiempo, en los últimos meses? Sí, nosotros, sí, nosotros uh -huh. tuvimos un impacto bastante fuerte, eh, o sea, en baja en el 2020, y después eh, se fue, fue mejorando, a finales uh -huh. del 2020 eh, mejoró bastante, y lo que vemos ahora es eh, que es más variable, por ahí no, no todos los meses, el porcentaje es similar, varía mucho, un mes se recauda menos, al mes siguiente eh, se recauda bastante más, o sea, el que no pagó el mes anterior viene y paga las dos juntas, o sea, se nota un esfuerzo importante del santarroceño en, en abonar las tasas. Bien, bien. Más allá de la dificultad, en promedio el, el porcentaje se mantiene. Bien, Pamela, no sé si quedó algo eh, que quieras remarcar, decir o reiterar. Eh, si eh, eh, no... Creo que no, bueno, creo eh. que quedó claro que el tope general es del 14% y el web contribuyente un 10%. El impacto no se va a ver todo en la próxima boleta, va a ser escalonado. Así que de acá a septiembre, al vencimiento de octubre, digamos, o sea, en lo que vence entre eh, agosto y octubre, se va a ver eh, en forma escalonada el aumento de hasta un 14% en general. Bien Pamela, muchísimas gracias de vuelta por gracias este minuto. A vos.